Quizás se le olvidó Que los besos más humildes Le borraron de la piel el chanel Yo no reclamo nada hizo eso quedó en el ayer Agradecerle a tus ojos Que la vieron llorar una vez Y ya tuve Quizás se le olvidó je que... EN Los pisos más humildes le borré donde la piel el llaner. Yo no reclamo nada, y eso quedó en el aire. Agradecerle a tus ojos que la vieron llorar una vez y ya tuve. Quizás se me olvidó Decir que me querían esa tarde tan fría de invierno. Ik Tú verás que no es igual no vas a lamentar